La gorra mágica Érase una vez un pueblo no lejos de la ciudad En el que vivía Coco Era un pequeño muy inteligente El padre de Coco tenía una gran tienda de sombreros Justo en el centro de la ciudad Aunque Coco era solo un niño Su padre solía dejarlo al mando en su ausencia Coco era un buen vendedor Y también muy bueno en matemáticas Solía hacer buenas ventas y conseguía un beneficio aceptable El padre de Coco también admiraba esta habilidad Pero estaba preocupado por su hijo Querido, Coco me contó qué beneficios ha hecho hoy Lo está haciendo bien, ¿verdad? Oh, me encantaría verlo convertido en un gran hombre de negocios algún día Este chico tiene talento, está claro, cara Pero debemos tener cuidado con su creciente arrogancia ¿Qué arrogancia? Es bueno en las ventas, eso es todo Te preocupas demasiado ah. Hola, Coco ¿Me enseñas uno de esos bombines? Mi padre me va a llevar a un entierro Y no tengo nada que ponerme con mi traje negro Ah, Los bombines son para adultos ¿Y si te compras un sombrero de bruja y lo llevas al entierro? ¿Un sombrero de bruja? Uh, ¿No será inadecuado? ¿Qué tiene de malo? La palabra que estás buscando es diferente, amigo mío. Será diferente sin duda. Es un poco más caro que los bombines. Pero es lo que se lleva estos días. Es la última tendencia. ...te quedará muy bien... ¡Oh! ¡Vale, sí! Ven, te lo enseñaré... ¡Mira, padre! ¡He vendido el sombrero de bruja! ¡Mira cuánto he ganado! ¡Oh, por fin! ¡Ese sombrero llevaba con nosotros años! ¿A quién se lo has vendido? ¡A Ben! ¿A Ben? ¿A tu amigo Ben? ¿Para qué necesita un sombrero de bruja? No lo necesitaba, le creé la necesidad. ¿No negocias así, padre, creando una demanda? Espera, esto no me da buena espina. ¿Qué has hecho? ¿Cómo creaste su necesidad cuando no tenía ninguna? Ah, oh, sencillo! Lo convencí para que comprara ese sombrero y que lo llevara a un entierro al que iba a asistir con su padre... ¿Qué has hecho? ¿Qué? Los entierros son una muestra de respeto para el muerto Coco. ¿Has enviado a un pequeño a un entierro con un sombrero de bruja? Es un entierro, no una fiesta de disfraces. ¿Qué importa? Es un trato inteligente. Le he sacado dinero. Mira, ¿ves? Cinco dólares Que le hayas sacado dinero no significa que sea un trato inteligente, Coco. Tienes que pensar en tus actos. Y si viene su padre aquí a exigir que le devuelvas su dinero. No me parece justo. Si el padre de Ben exige que le devolvamos su dinero, hay que decirle directamente que no. Un trato es un trato. Lo que haga Ben ahora con ese sombrero es su problema. Pensé que estarías contento porque me he deshecho de ese estúpido sombrero. Coco salió de la tienda muy enfadado. No podía entender por qué su padre no estaba contento. Había conseguido un buen beneficio. Por otro lado, al padre de Coco le preocupaba cada vez más su hijo. Quería que Coco de alguna manera... Entendiera que hay que pensar las consecuencias de tus actos Esa noche, cuando el padre de Coco vio una estrella fugaz Cerró los ojos y deseó el bienestar de su hijo Quería que su hijo pensara antes de actuar La estrella oyó su deseo Esa noche, Coco tuvo un sueño Hola, Coco. ¿Ah? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Yo soy un hada y estoy aquí para hacerte un regalo. ¿Un regalo? ¿Es por el trato inteligente que he hecho hoy en la tienda? ¡Lo sabía! Vale, toma. Esta es una gorra mágica. Cada vez que la lleves y te la saques, encontrarás una moneda de oro. ¡Wow! ¡Seré rico! Pero, recuerda, Coco Si usas la gorra más de tres veces A cambio de cada moneda Perderás un centímetro de altura Ah, oh, Entonces, ¿me volveré más bajito cada vez que coja una moneda de oro? Vale, lo recordaré Úsala sabiamente Buenos días, Coco ¿Qué? ¿Qué? Espero que hayas dormido bien Ah, oh, sí, muy bien mm, Parece que ya no estás enfadado conmigo, me alegro Oh, <risa> bueno, sí, bien, estoy bien, gracias <risa> No debería haberte lo recordado, creo me reñiste cuando no tenía ninguna culpa Coco, espero que algún día entiendas que lo que hago o lo que digo es por tu propio bien Ay, Bueno, tu madre y yo salimos de la ciudad Volveremos hoy por la noche Pórtate bien, ¿vale? Pero Coco no respondió No entienden lo importante que es aprovechar las oportunidades Mi único objetivo es sacar beneficio a esos sombreros Un momento, mi gorra mágica ¿Dónde está mi gorra mágica? Coco bajó de la cama y echó un vistazo De repente vio algo bajo la almohada ¡Mi gorra mágica! Coco emocionado se la puso en la cabeza Y se la sacó La gorra tenía una moneda de oro dentro Coco estaba muy contento ¡Ahora seré rico, rico, rico! <risa> ¡Volveré a hacerlo! Rápidamente volvió a colocarla en su cabeza y a sacársela Una vez más había una moneda de oro Coco recordaba perfectamente lo que el hada le había dicho Si usas la gorra más de tres veces a cambio de cada moneda, perderás un centímetro de altura ah, Esto me llega para la semana, creo La usaré una vez más cuando mamá y papá vuelvan a casa ¡Se pondrán muy contentos! Coco guardó cuidadosamente su gorra en el armario y siguió con sus actividades diarias Estaba muy contento, pero no dejaba de pensar en la gorra del armario Por muchas cosas que hiciera, no podía quitársela de la cabeza Debería ir a cortarme el pelo, pero no tengo dinero ¡Ay! ¿Qué hago ahora? Bueno, puedo usar la gorra Pero también quiero esperar a mamá y a papá Estarán entusiasmados con la suerte que tiene su hijo Pero bueno, no soy un crío para enseñar una gorra mágica ¿Por qué no les enseño mejor el dinero? Sí, usaré la gorra una vez más y les enseñaré las tres monedas de oro Coco hizo lo que más le convenía Estaba muy contento por tener tres monedas de oro en sus manos, pero... Uh, tres monedas de oro no es mucho. Y si lo pienso detenidamente, soy más alto que mis amigos. Quizá perder un centímetro no se notará mucho. Y eso fue lo que pasó. Coco encontró otra moneda y a cambio perdió un centímetro de altura. ¿Ves? No he perdido tanto. Nadie se enterará de que he perdido un centímetro. Bueno, una, dos, tres y cuatro. No estoy contento. Quedaré como un estúpido entregándole solo cuatro monedas de oro a mis padres. Si pierdo altura, por lo menos a cambio debo conseguir una fortuna. Además, soy muy joven. Tengo tiempo de incrementar mi altura. Tengo que sacar el mayor partido a este trato. Sin pensar en las consecuencias, Coco siguió sacando dinero de la gorra. Y enseguida hubo un montón de dinero en el suelo. ¡Oh! ¡Mira eso! Ahora sí que es un trato inteligente. Volveré a crecer dentro de unos meses y seguiré siendo rico. ¡Oh! ¡Oh! Ahora puedo volver a dormir plácidamente Pero Coco no se había dado cuenta de una cosa ¡Oh! ¡No! A Coco le había llevado años crecer Y lo había intercambiado en minutos ah, ah, ¡Un momento! ¿Qué significa que me llevará años recuperar mi altura? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Cómo recupero mi altura? No, no puedo hacer nada No puedo subirme a la cama No puedo llegar a la encimera de la cocina Para coger galletas Y no puedo ni ir a la tienda ¡No! Coco volvió a coger la gorra del armario Y la agitó fuerte Le daba miedo ponérsela en la cabeza Así que cogió las monedas de oro Que estaban en el suelo E intentó devolverlas a la gorra Toma, te devuelvo todo mi dinero Toma tu oro Devuélveme mi altura, por favor Haz algo, estúpida gorra Coco tiraba las monedas tan fuertes que... La gorra se rompió ¡No! ¿Ahora qué hago? Tras llorar varios minutos Coco se quedó dormido y tuvo otro sueño ¡Coco! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Mira hacia abajo! ¡Caramba! ¿Qué has hecho? Te dije que no la usaras... ¡Lo sé! ¡Pero solo quería hacer un trato inteligente! Pensé que perder un centímetro por una moneda de oro sería la manera más fácil de hacerme rico. ¡Coco! Hacer un trato inteligente no significa siempre elegir el camino más fácil. Hay que pensar antes de actuar. Hay que pensar el resultado de tus actos. Ahora dime, ¿te parece un trato inteligente? No, en absoluto. He sido descuidado y estúpido por intercambiar mi altura. Exactamente. Si hubieras reflexionado, habrías elegido el camino correcto. ¡Lo sé! ¡Me he dado cuenta de mi error! Ahora dime... ¿Qué quieres que haga? Puedo quedarme con la gorra y recuperarás tu altura. No cambiará nada. O puedes quedarte la gorra y esperar años para recuperar tu altura. ¡No! ¡Ni de broma! ¡Llévate tu gorra y todo su oro! ¡Y devuélveme mi altura! ¡Nada tiene que cambiar! Tenemos una tienda y aún estoy en el colegio. Ganaré mi propio oro y sé que mis padres estarán contentos. Una gran elección, Coco. Ahí tienes. Cuando Coco se despertó, se encontró en el suelo. Cuando se levantó, se dio cuenta de que tenía su antigua altura. Justo entonces sonó el timbre. Corrió a abrir. ¡Ah! ¡Papá! Oh, ja, ja, ja. ¡Cuánto tiempo hemos estado fuera! Lo siento mucho, papá. Ahora lo entiendo. Tenías razón. Que parezca fácil no significa que sea un trato inteligente. Siempre pensaré en las consecuencias de mis actos. Oh, ¿Te has dado cuenta tú solito? Quizá debería dejarte solo más veces. ¡No! ¡Nunca! Coco abrazó fuerte a su padre y le prometió que nunca actuaría sin pensar en el futuro Fin